Hola Inés, ¿cómo estás? Te saludo y te acerco algunos comentarios a partir del, del texto que, que nos acercaste como trabajo final del diploma. Y bueno, en este texto en el que contás esta historia de un sobrino y una historia propia y una historia que te atraviesa, eh, casi excusándote de que no es una historia de una persona con discapacidad, ¿no? Pensaba... Cuando leía eso, que decías, este historiadista de aludir al tema central del diploma, la de la discapacidad, pensaba, eh, a veces, el, el contrapeso de los eufemismos de la discapacidad eh, recae en otro eufemismo, que es decir, todos somos diferentes, to, todos tenemos capacidades diferentes. Pero cuando escribías esto, pensaba, algunos pierden un brazo, otros pierden la vista, otros pierden a los padres, otros pierden el deseo. Qué sé yo eh, quizás lo que tiene que ver con la pérdida eh, a una historias de vida que tienen alguna beta desgraciada y que de alguna manera pueden llegar a convertir esa beta desgraciada en una excusa para pensar, para pensarse, para inventarse eh, me gusta mucho por subrayar algo que a mí me resuena como pedagogo este juego de interpretaciones que haces sobre el cliché del padre, tu encargado, ¿no? Eh, esta, esta fórmula que puede parecer un poco burocrática, pero que cuando uno se reconoce como tu encargado este le encuentra sentido. También pensaba, como maestro de jardín, cuánto se ha discutido alrededor de la manera correcta de encabezar las notas a las familias. Hoy por hoy se utiliza el querida familia eh, y es el, digamos, el, el mandato de lo pedagógicamente correcto es poner querida familia y o queridas familias incluso en plural, ¿no? Y ahí también se podría hacer toda una deconstrucción, ¿no? Porque el carácter de querida... Este, pone en primer plano la afectuosidad como un elemento necesario, ¿no? las relaciones escolares Y decir familia eh, a una, a las padres, a las madres, a los tutores, a los encargados, a las abuelas, a las tías, etcétera. También otras categorías clásicas de la discapacidad, como el diagnóstico y el tratamiento Encuentran en tu relato un revés cínico, ¿no es cierto?, Porque si el diagnóstico es que aquí no ha pasado nada y el tratamiento es que de eso no se habla, entonces creo que estas palabras puestas en esta historia también muestran su, su vaciedad ¿no? y su amargura y, y su falta de eficacia también para, para para funcionar como gesto de mínimo de bienvenida hacia el otro, ¿no? como terminas diciendo. En fin... El, el punto central, entonces, creo, es que una historia singular juega a ser contada, eludiendo los mismos obstáculos que otras historias buscan eludir, cuando esos términos son específicos. Y acá jugás a ponerlos ¿no? de esta manera interesante y creativa, y también dialogando de una manera potente con, con los textos, con la bibliografía y con las clases. Bueno, así que te agradezco, te felicito, te mando un abrazo y espero que podamos encontrarnos para darle vueltas a esas poesías verticales con las que cerraste bellamente el trabajo en el coloquio presencial, si es que te queda cómodo y te queda geográficamente cerca. Bueno, un abrazo.